Soy un obseso, un obseso de la memoria, reivindico la memoria. No ya para que se olvide la historia, sino para que no se olvide la historia, sino para que no se interrive. Reivindico la memoria, más aún en estos días en los que parecemos destinados a repetir los mismos errores. Así que, también hay que mirar hacia el de futuro. Decía Machado, hoy es siempre todavía. Ya lo creo, toda la vida es ahora. Es el momento de agarrar las riendas. No vale plantearnos que vamos a ser de mayores porque ya somos mayores. El caso es que La pena es delitos de donde Un muerto moja, dormido en una amplia morta. La luz de la ventana porque siempre está det är Brindemos mi hoy siempre por la pillar, que nunca me gustaron. ese más. Nos maltratamos demasiado. <risa> sí, así que un ejercicio de amor propio y no lo tenemos. Ese mal, ese mismo lo que es, sí mismo, ya tiene un amor propio lo que es básicamente eh, muy desarrollado. Cuando nacemos quedamos tan sorprendidos a conocernos que tardamos en Luego descubres que dónde vas a estar más a salvo que refugiado dentro de tu ego, ahí, a salvo de tu. Luego sucede que hay gente como yo que es claustrofóbica, entonces el ego tiene que ser más bien amplio. No es fácil ser egoísta. Que sí. uno cualquiera trate de tener tus mismos defectos a ver si les salen tan bien. La verdad es que no es fácil. Así que... Si algún científico loco un día descubre que el universo gira en torno a ti no desesperes. Todo el mundo se equivoca. Así que eh, llega el momento en el que les invito a que aprovechen el amparo que les otorga esta oscuridad para acariciarse, para darse un rechu. Lo único que le pedimos es que sean discretos y higiénicos que mañana tenemos que cantar aquí también. Eh, Masturbación es muy saludable, lo sabía? sí, seguro que sí. Yo ve cada vez en médico la recomiendan contra todo tipo de estrés. En este grupo se practica mucho la masturbación sinfos. Pero mucho. Ustedes, manos a la obra, que nosotros le ponemos la banda sonada al asunto. Nosotros hacemos como que no miramos. Perdonen que hable mucho entre canción y canción, pero como pueden ver, ustedes eh, hablar... Es un ejercicio muy saludable para el sexo oral. Para hablar de sexo me refiero a hablar de sexo, que sea sexo solitario, como es el caso. Así que nada, dicho, he manos a la obra, eh. nosotros hacemos como que estamos a otra cosa. Les acompañaremos una sumo agrado. Lo que pasa es que después de varios ensayos en los que intentamos interpretar la canción y acariciarnos a la vez, nos hemos de que era absolutamente imposible nuestra falta de disciplina. Gracias. <risa> <risa> gracias. <risa> de hecho, es que ya está bien, hemos hecho grandes progresos, pero, bueno, no viene el caso. En fin, eso que es ustedes mismos. Nosotros cantaremos una canción de manera propia. Muchas gracias.